que se preocupe por mi dolor, pienso que es preferible, sufrirá sola el tormento. Desito que me reanime y me consuele Quiero que se me borren todas las paredes más triste Thank you. Yeah. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es, es inútil que quieras comenzar otra vez. Fins demà! dejarla jamás y no que no se podía claro que se puede oiga es la historia de siempre un amor que se fue Sin rencor ni temores quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron ni muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda? querer profundamente ahora pagas el precio del amor. si te agualtas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar te prometo que ya nunca la dejaré Nos puede separar Si te aguantas Como, como yo te lo... tu serás la conseja Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No la repone Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las den. ¡Échale Vargas! ja conoces mi vida a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta nací con alma de acero y aunque de veras te quiero te dejo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 igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, a la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No te ocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores ni el amor de mis amores nunca más a devolver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre, ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieran mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú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 Que malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme a tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies no es mi culpa no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme cada día puedo hacerte con quererte siendo de que eres tú yo te comprendo Perfectamente sé que no nací para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, Ves que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar sí si la maría el el de la sierra tú naciste para mí y yo nací para ti Como el labón de cadenas para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos manda Dios por amor Unidos como cadenas El labón por el labón A Cra te compara siempre contigo mi deseo era hacerte muy feliz pero mi negra suerte traicionera sin motivo me llevó lejos de ti yo quisiera para siempre en esta vida ser el due Porque esta, pero tú sabes que estoy lleno de amor. Y así yo seguiré por mi camino. Con aquellas que comprenden mi dolor. Me confortan aliviando mis angustias. En su mundo infeliz y pecador conozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo Que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra Por quien padece Más sufre Y más quiere sufrir Por eso en esa canción Yo que tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande En esta vida Es amar Amar mucho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 de ti no guardo odio ni rencor lo que siento es verte sin felicidad mientras yo vivo siempre de de amor lo que sientes verte sin felicidad mientras yo vivo siempre de de amor que si te maldigo que gano mejor tú sigues feliz y a que me lleve el diablo Cantinas muchas cantinas rot i arribava Con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa No más por tu culpa Que mi barca Perdió su destino Tu retrato Maldivo entre copas Y hago tu recuerdo En el mar de mi olvido sería en camino ni por fui a caer tus brazos a entregarte mi amor y mi cariño si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca se entendido a Dios que en la vida tú pagues, las maldades que has hecho conmigo, por tu culpa no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada, me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro, cuando más te amaba, por tu perdio su destino tu reparte mal la piedra y hago tu todo recuerdo todo en el mar de Y en estos momentos Les agradezco que se preocupen por mi dolor pienso que es preferible sufrirá sola por el tormento ha de surgir del cielo del infinito del más alto que necesito que me reanime y me consuele quiero que se me borren todas las penas Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez La historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejar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 no olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar vía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como, como yo te lo he pedido Y que nunca la dejen de adorar Chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la consejera Respónde-li a Con ganas cansado Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo destrozando corazones Podrás hacer lo que quiera podrás tener mil amores pero este que estás dejando aunque quisieras no la responde tú sabes que soy pareja ya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 Yo nunca me querrás Tal vez Mañana yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despierto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 la María El chocolateoso de la sierra Tú naciste para mí y yo nací para ti es la de cadena para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos manda Dios por amor Unidos como cadena Es la por el labo qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como vos estar siempre contigo mi deseo era hacerte muy feliz pero mi negra suerte traicionera sin motivo me llevo lejos de ti yo quisiera para siempre en esta vida ser el dueño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 Mientras yo vivo siempre pebrio de amor Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas de arriba a Regaste a otro cuando más te amaba por tu culpa no más por tu culpa y a mi barca perdió su destino tu retrato maldito entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido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 Que me sacuen de la tierra y hago Yo, tu no, recuerdo no, en el mar